...a las páginas que tenemos tanto en Twitter... ...twitter.com barra euskalmusica.fm... ...como a la página que tenemos en Facebook... ...facebook.com barra euskalmusica... ...de Río Zari Ratia... ...para que este programa y todos los programas... ...de esta temporada 2017-2018... ...los puedas escuchar el día que más te guste... ...a la hora que más te convenga... ...además también en esas dos páginas... ...tanto en Twitter como en Facebook... Te damos a conocer las eh, noticias más destacadas, la agenda de conciertos con sus respectivos carteles, videoclips y temas musicales. Todo en twitter.com barra euskalmusicafm y en facebook.com barra euskalmusica música y Ratia e Euskalmusica en las redes sociales. En la edición del programa de jueves 19 de abril en directo, sábado 21-22 de abril en Redifusión, vamos a escuchar, entre otros, el EP que sacó la formación Uncha en 2017. Un EP con dos nuevas canciones eh, que pues eh, recogen dos eh, temas, el Elurretan y Ser y San, junto a Mafalda y Tremenda Cauría. Y hay que comentar que el dinero que se está recaudando con la venta de este EP de estas dos canciones irá destinado a la asociación aspanogi También, como no, escucharemos el álbum debut de Bandada, que ya lo presentó en la Escuela Navarra de Teatro y que también ha estado en lugares como La Rocha Pea en versión acústica. Nos iremos con el nuevo trabajo discográfico de Skasti... Escucharemos como no a la formación de Stella Lizarra Flitter con un concierto que ya lo tenemos enmarcado en rojo el 7 de julio en pleno Sanfermines estará descargando lo que es su nuevo trabajo discográfico Depredador y sus eh, temas más eh, emblemáticos más interesantes de esta banda de Stella Lizarra Flitter. Y también, como no, escucharemos una novedad, el nuevo trabajo discográfico de la formación de Iruña Ingrávito, el álbum Sentirnos Vivos por encima de nuestras posibilidades. Además, daremos un repaso a la agenda de conciertos y a las noticias más destacadas de la semana. Y por supuesto, seguirá sonando más música durante esta hora y media, durante estos 90 minutos, de 6 a 7 y media de la tarde, aquí en Berriozar y Ratia, en el 100.8 de la FM, en una nueva edición de Euskal Música, tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria, en todos sus estilos musicales. Y vamos a comenzar el programa de The Euskal Música Y lo vamos a hacer con la formación Uncha, una banda Que se creó en 2014 en Bilbo Los componentes seis jóvenes Que se conocieron en el ambiente universitario Y tienen como objetivo extender su música A toda Euskal Herria Se conocieron en los triquipoteos de los jueves universitarios Así como tocando el la electrocharanga Egunero Y comenzaron a juntarse con el objetivo de disfrutar Con la música La primera aparición de Uncha fue el 8 de marzo del 2016 Con el lanzamiento de su primer tema arrogaude Pretendiendo Dian homenajear a las mujeres que subieron A un escenario por primera vez Rompiendo con la tradición Esto supuso un humilde comienzo para toda La trayectoria musical que vendría después En 2016 grabaron Su primer disco Erce Tatik en el estudio Iga Indiusurbil de la mano de Aritz Arregui y lo publicaron gracias A la ayuda de la discográfica Mauka En 2017 compusieron Dos nuevas canciones que las han recogido En el disco EP Lumac El dinero que se está recaudando con la venta Del disco de este EP Lumac te dos cambios Y las irá destinado a la asociación aspanogi Con ellos, con Uncha, vamos a comenzar una nueva edición de Euskal Música Con este P que editaron en 2017, Lumac y con los temas el Elurretan y el tema Ser y San, Con la colaboración de Mafalda y Tremenda Jeuría Co ta Los dos temas que componen lo que es El EP Lumac de esta formación de Uncha. Y nos vamos ahora con la artista navarra Marian Ruiz Martínez Bandada, que presenta lo que es su primer eh, trabajo discográfico, que por supuesto también lo presentó aquí en Euskal Música, ya que se pasó por los estudios para hablarnos de este su álbum y por supuesto para disfrutar y para saborear dos de los temas en acústico que nos ofrecieron. Lo dicho, presenta su primer trabajo homónimo, muy bien abanderada, el cantante de Marea Cuchi Romero, el cantautor Carlos Chauén y Marcos Fernández, le arro En este primer salto al estudio de grabación Doctor Cho apadrina este lanzamiento En el disco nos encontramos 12 canciones En el que los géneros muy diversos confluyen en un universo común En su haber mantiene tinos del rock and roll clásico La rumba, el tango, el pop, el swing, la acústica e incluso el reggae Cada tema suena muy distinto al anterior Y sin embargo conforman un todo con sentido El trabajo contiene letras emotivas, pasionales y optimistas Un soplo esperanzador en estos tiempos grises y abstractos que no teme hablarnos sobre la realidad social de nuestros días, ahí está, ella se hace llamar Marian Ruiz Martínez Bandada, nos llega con su primer larga duración y lo que vamos a escuchar dos de los temas, lo que tú quieras con la colaboración del hijo de Marian Ruiz y el tema, el paseo con la colaboración de Cuchi Romero esperaba Tan pronto, ya ves, tan poco, tan tarde Nos elegiste antes que nosotros a ti Pero te digo desde este silencio Que envuelve mi alma y tu corazón Sin duda vienes de un lugar llamado amor Sin duda vienes de un lugar llamado amor. A veces creo que tengo más miedo, más miedo que ganar. Complicarme una vida que ya es de por sí complicada Pero te pienso y te siento por dentro Imagino tu cara al despertar Veo a tu padre sonriendo en mis brazos Y me echo a temblar Mientras espero, yo solo sé tú me vas a enseñar Mucho más que yo a ti Y cantaré tu nombre A las estrellas Y adornaré mi pecho de mujer Con tu presencia Intentaré dejar en ti Solo una estela Para que tú Tienes a ser mal no sé si lo haremos bien sin miedo vamos a vivir esta pequeña locura que es la vida y su hermosura y cantaré tu nombre a las estrellas Adornaré mi pecho de mujer Con tu presencia Intentaré dejar en ti Solo una estela Para que tú Llegues a ser Lo que tú quieras Ya si a tornare mi peto deunque con tu presenza Intentaré de dejar en ti son una, yes. una estela Para que tú Llegues a hacer O que tú quieras Cantaré Dejar en ti son una estela Para que tú Llegues a hacer Aunque tú quiera. quieras sin cariño <risa> muy bien está y empieza el paseo entre llantos y en brazos de mamá nos calmamos tras queda el que fue nuestro Camino que anda con cariño de nuestra familia lugantito y con a prisa de que rnos mayores cambiamos el trote para ir al galope y el paseo 2 de los temas incluidos en el primer trabajo discográfico de Bandada, el primer trabajo discográfico del artista navarra, Marian Ruiz Martínez, y nos vamos ahora dejamos atrás a Bandada y nos vamos con el grupo de Zarauz Scasti que ha publicado su cuarto trabajo que lleva por título Ye, una onomatopeya que utilizan los componentes de la formación para insuflarse ánimos o como afirmación aunque los orígenes de Scasti fueron como un grupo de ska, en sus 13 años de historia la banda ha ido evolucionando y Ye es el resultado de lo que sienten sus integrantes, por eso han señalado que los 13 temas que componen el disco se han compuesto libremente y sin prejuicios, olvidándose del estilo que dio origen y nombre al grupo enlazando muchos ritmos pero con un hilo conductor claro que no es otro que mantener la idea del baile, música para velar y pasarlo bien, la formación la componen, Gorg Mendy a la batería Anderiza al bajo, Matt Saldías a la guitarra Aitor y tú a los intes Yosu Ondarroa al trombón, Miquel Alberti a la trompeta, Sabiusin a las voces e Iker Íñigo a A la voz, álbum Y, yeah. ellos Escasty, los temas Jaser y Orma Irudia. Ikuru rocka <música> rots bezaños, bate anago, crater katontor, o asigasi, re xerurjansi, lura wetati. Ez zabilinor Txarerik gabe, txarerik gabe Ondarrekaitza gugana dator Ez xareaz ez, ez labu eta lotzun zaitu stenariak esigne ten ditza ke soriak berri bat zure barne aldean ika La formación eh, Skasti Que regresa al panorama musical Con este su nuevo trabajo discográfico Ye, Y Y del te hemos rescatado dos de los temas Los temas Geyser y Orma Irudia, y qué te agradeces y ahora nos vamos Con lo que es el nuevo trabajo para la formación De este guía Lizarra Flitter Después de volver a los escenarios de la mano De Maldito Records en el 2013 Con Radioso y Flitter After Dead La banda de Lizarra Flitter regresa A sus raíces de finales de los 90 Y nos presentan su décimo trabajo discográfico Depredador, como no debás Flitter presenta a Borsa Ochoa como nuevo bajista de la banda y será el responsable de hacer que los graves nos muevan las tripas en el directo. Depredador ha sido grave y mezclado en los estudios CM76 de Lizarra entre enero y noviembre del 2017 por Frank Ramírez, productor de la mayoría de los trabajos de Flitter. El 7 de julio estará presentando su nuevo trabajo discográfico Depredador en Iruña, en plenos San fermines Nos introducimos. En este nuevo larga duración del 2017 de la banda de Estilla Flitter, el álbum Depredador. Ese animal Vivir sin sueños, no despertar Preso del miedo sin nadie más Si tú me fallas Me veré así Será el principio de nuestro fin Donde te fuiste sin avisar Yo nunca quise esta soledad Donde Donde te fuiste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 Sigues en la sintonía de Berriozar y Ratia, sigues en la sintonía del 100.8 de la FM, en una nueva edición del programa Euskal Música. Ya sabes que estamos contigo cada jueves en directo entre las 6 y las 7 y media de la tarde. Nueva cita que tienes en pleno fin de semana, sábado y domingo, en la misma franja horaria, de 6 a 7 y media de la tarde, en el 100.8 de Berriozar y Ratia, pero eso sí, en redifusión, en repetición. Y ahora... Lo que vamos a hacer es disfrutar de dos de los temas incluidos En el nuevo trabajo discográfico de la banda ingrávito Una banda que surge en 2009 como respuesta a las inquietudes musicales de sus miembros Y con el objetivo claro de sincerarse con la música para, para poder crecer a través de ella Bajo esa directriz pela luz transeúnte en 2011 Y con él nacerá el autocuñado metal transgénico Que define a la perfección la filosofía del grupo En 2014 llega a diario de un susurro que grita Son 12 nuevos temas que cuentan con la colaboración de uno de los temas de Batallones Femeninos, Grupo de Rap Ciudad Juárez de México. Esta vez consiguieron otro primer puesto en el concurso nacional Trincher Rock de Turuel. Primer premio en el World Stock Rock Certamen de Nazarroa, finalistas en los encuentros de jóvenes artistas de Nazarroa, finalistas en el concurso nacional galleta rock finalistas en el concurso nacional rock y lírica y semifinalistas en el concurso nacional guerras de banda en 2016 vuelven a dar otro paso en su proceso de crecimiento musical y sorprenden al público con desahuciando el miedo un minidisco en acústico realizado como banda sonora del documental homónimo que versa sobre el movimiento antidesaucios en iruña desde su nacimiento hasta hoy el single desahuciando el miedo cuenta con la colaboración especial de enrique Villarreal eldro Ahora, en 2018, regresan con nuevo trabajo de estudio Sentirnos vivos por encima de nuestras posibilidades Los componentes de Ingrávito son Miquel a la batería, Álvaro al bajo, Chus a la voz y guitarras y Xavi a la voz Sentirnos vivos por encima de nuestras posibilidades Título del nuevo trabajo de Ingrávito De él te extraemos los temas Cuánto dura tu voz Con la colaboración de Iker Piedra Fita Y los cuentos de Sara Música Esencia tus valores Amigos esencia tus padres Para que no la de? Es que el pongato pelco dura tu voz y los cuentos de sala dos de los temas incluidos en el reciente estrenado nuevo trabajo discográfico de la formación In Gravito, el álbum Sentirnos Vivos por Encima de Nuestras Posibilidades. Y ahora vamos a repasar las noticias y la agenda de conciertos para estos próximos días.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 Nos vamos con el repaso de la agenda de conciertos y las noticias más destacadas de la semana Aquí en esta edición de jueves 19, sábado 21, domingo 22 De Euskal Música, tu cita cada semana Aquí en el 100.8 de la FM, cada semana en Berriozar y Ratia El martes 24 de abril saldrá a la venta el nuevo trabajo discográfico de la formación Vicio Bajo el nombre orain Etaemén La formación EH Sucarra estará actuando mañana viernes 20 de abril a partir de las 8 de la tarde en el subsuelo de Iruña, en la Plaza del Castillo. Las entradas ya están a la venta anticipadas por 10 euros en el mismo bar subsuelo. El grupo vizcaíno Orién regresa con su tercer trabajo bajo el título La Última Canción. Siete cortes de sonido contundente más una intro que cabalgan entre el hardcore melódico y el rock más actual. La banda de Arratia, Houston Pub, acaba de estrenar el vídeo de su single Sure Hondo Tabernán, tema que abre su primer trabajo discográfico. Formado por veteranos músicos militantes de bandas como Arrobia o de Impresentables, Surion Doan Taberna es un disco en el que revisan clásicos del rock con una visión propia y en euskera. Ya está aquí una nueva edición del Mayacha Rock en la Peña Euskadería de Burlata en la calle San Francisco 13 El 5 de mayo estará Moss, Revolta Permanente, Broken Horizont e Irkaya. El 12 de mayo, Seamais, Gaurés y super acid El 19 de mayo, Los Chicos, Lie Detectors, Los Olister y Dei Juancho. Y el 26 de mayo, Urataldea y Parocos. Los conciertos comenzarán a las 10 y media con entrada gratuita. La formación Zartaco K acaba de cumplir 10 años y para celebrarlo realiza dos o fechas muy especiales en Iruña y en Donosti en favor de los detenidos de Altsasu. La primera en Iruña fue el pasado sábado 14 de abril en la Rico Taberna junto a Videbacarra. La de Donosti será el viernes 4 de mayo en la Sala Loca junto a Chorrosquillo. El dinero íntegro de las entradas, excepto gastos de gestión, 46 o euros, se donará a los familiares de los encausados. Pues hasta aquí las noticias y la agenda de conciertos eh, para estos eh, próximos días, aquí en la Sintonía de Berriozario y Ratia, en Euskal Música.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 Volvemos a la música y nos vamos con la banda Quipuzuana de Trasmeta Legemelcha, banda que en 2010 editaba el álbum de estudio Net to Suffer. Este trabajo fue mezclado y masterizado por el técnico alemán Andy Klassen, mientras que todo el trabajo de grabación y producción lo realizó el propio grupo en su estudio. Este Net to Suffer contiene 10 canciones, todas ellas en inglés, exceptuando la última que cierra el disco que es en euskera. Nos vamos pues hasta el año 2010, nos vamos con el álbum y de él te extraemos los temas a Dan Children y a Mayer Adik es Dan. Estaban sonando dos de los temas incluidos En el álbum del 2010 de esta formación de Legen Belcha, el álbum Net to Suffer, los temas Abandon Children y Amaierarin es da dos de los temas incluidos en el álbum, lo dicho, del 2010 de esta banda de la banda guipuzcoana de trash metal Legen Belcha. Y nos vamos ahora con algo más tranquilito. Nos vamos con Isaro Andrés Celayeta, nacida en 1993 en Mayavia. Después de un año estudiando física, decidió dejarlo y graduarse en comunicación por la Universidad de Eusto su andadura musical comenzó en 2014 con su primer canción Paradis y siguió con su primer disco Om desde entonces se sube al escenario bajo nombre de Ísaro, Iker Laurova Oriol Flores y Julen Barenderean son los músicos que acompañan a Ísaro desde 2016 su música es íntima y de profunda sensibilidad, nace del corazón ahora en 2018 acaba de publicar su segundo trabajo de estudio Eason el pasado 16 de marzo estuvo en la sala central de Iruña presentando este segundo trabajo Nos introducimos, lo dicho, en este segundo álbum de Isaro, el álbum Eason y Del, te extraemos los temas Suri y Delirios. Zambaticea shotan, zambaturetze tan Naikoluketai san, sula koporturik E intentaba aligerarle los pasos moviendo la tierra bajo los adoquines La conocí hace ya unos años Paseé Horsak daktatik ...que hemos dado en Euskal Música... ...en la tarde de hoy... ...después de escuchar... ...la caña y la fuerza de Lege en Belcha, ...hemos... Eh, ...nos hemos tranquilizado un poquito... ...con el segundo larga duración de Isaro... ...el álbum Eason... ...ahí estaban los temas... ...Suri Pekirá... ...y el tema de Lirios... ...y nosotros que vamos a poner ya el punto y final... ...a una nueva edición del programa Euskal Música... ...la edición de hoy jueves en 19 de abril... ...sábado 21, domingo 22 de abril del 2018... ...hemos escuchado el EP de Uncha... ...Lumac... ...hemos escuchado a Bandada... ...con su primer larga duración con los temas Lo que tú quieras y El paseo, también el nuevo trabajo de Scasti, a Flitter con el álbum Depredador, recordando que el 7 de julio estarán en pleno San Fermín, descargando también lo nuevo de Ingrávito, el álbum Sentirnos Vivos por Encima de Nuestras Posibilidades, los temas Cuánto Dura Tu Voz, con la colaboración de Iker, Piedra Fita y Los Cuentos de Sara, también hemos repasado la agenda de conciertos y las noticias más destacadas y hemos vuelto con la música del 2010 de Leke Belcha, el álbum Net to Suffer y con el segundo larga duración de Easy y nos vamos a despedir con la formación Negu Gorriak ya que mañana viernes 20 de abril El disco de la formación Negu Gorriak Borreroak Baditu Milaka Aurpegi, tercer trabajo de estudio de esta banda, cumple 25 años. Así que hoy lo vamos a celebrar en Euskal Música disfrutando de varios de los temas, incluidos en este su álbum el tercer trabajo de estudio de los Negu Gorriak Borreroak Baditu Milaka Aurpegi. Recuerda que Euskal Música vuelve dentro de 7 días para compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Arria. Hasta entonces, saludos, agur a uh -huh. Ratia